Libro del profeta Ezequiel capítulo 12 Salida de Ezequiel en señal de la cautividad Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha, y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared, y saldrás por e l i a Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás. Cubrirás tu rostro, y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Y yo hice así como me fue mandado. Saqué mis enseres de día, como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano. Salí de noche y los llevé sobre los hombros, a vista de ellos. Y vino a mí palabra de Jehová por la mañana diciendo: Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? d i l e s así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén, Y a toda la casa de Israel que está en medio de Elia. Diles, Yo soy vuestra señal. Como yo hice, así se hará con vosotros. Partiréis al destierro, en cautividad. Y al príncipe que está en medio de Elios levantarán acuestas de noche y saldrán. Por la pared abrirán paso para sacarlo por Elia. cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Mas yo extenderé mi red sobre él, y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos. Pero no la verá, y allá morirá. Y a todos los que estuvieren alrededor de él para ayudarle, y a todas sus tropas esparciré a todos los vientos, Y desenvainaré espada en pos de ellos. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando los esparciere entre las naciones, y los dispersare por la tierra. Y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones adonde llegaren. Y sabrán que yo soy Jehová. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, Come tu pan con temblor, y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Iré al pueblo de la tierra, así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de j e r u s a l é n y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor, y con espanto beberán su agua. Porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice, Se van prolongando los días, y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, Así ha dicho Jehová el Señor, Haré cesar este refrán, y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, sean acercado aquellos días, y el cumplimiento de toda visión. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable, no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, La visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste. Diles, por tanto, Así ha dicho Jehová el Señor, No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor.